Mauro Mendiguro, buen día. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Aquí estamos esperando tu participación, como siempre, para hablar de economía. Bueno, mira, hoy tenemos este, las novedades clásicas de la primera semana, los primeros días de cada mes.、Eh, Uruguay 21, una, una institución dependiente del de gobierno, ¿verdad?, del de Poder Ejecutivo,、eh, publica los resultados,、eh, las estadísticas de las exportaciones de Uruguay. Al cierre en este caso de octubre, o sea, del mes de octubre. Y bueno, muestran un poco una tendencia que ya venía, se venía anunciando en los meses anteriores.、Eh, las exportaciones ascendieron a 842 millones de dólares en octubre del 22, un 6% menos que、eh, de las exportaciones que teníamos en octubre del año pasado, o sea, del año 21. El total acumulado en el año, e n e r o octubre del año 22, Eh, rondaron los 11,262 millones de dólares, una cifra muy importante, récord, un 27% más que el año pasado a esta misma altura del año. O sea, tenemos que en el acumulado ha habido un aumento muy importante. El último mes, al igual que los meses anteriores,、eh, muestra un retroceso con respecto a los, meses, a los mismos meses del año pasado, lo cual implica. Que se está desacelerando el crecimiento de las exportaciones de nuestro país. Algo que realmente、eh, no inquieta, porque repetimos en el acumulado el resultado es muy positivo. Y en segundo lugar, porque el próximo año vamos a tener un crecimiento fuerte, una vez más, de la mano esta vez de la nueva planta de celulosa ya operando. En lo que tiene que ver a los rubros de exportación, y aquí vemos un poco la razón por la cual han estado desacelerándose、eh, las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones. Bueno, el primer rubro sigue siendo el mismo siempre: la carne bovina y derivados. La carne bovina, concretamente, fueron 186 millones de dólares. De los 842, casi、eh, 200 o un poco menos de 200 fueron de carne bovina. e l segundo rubro, lo mencionábamos. La celulosa, 117 millones. Y en tercer lugar, lácteos y derivados, 74 millones. En el caso de la carne bovina, hay una caída de un 28% con respecto al año pasado. El año pasado, a esta altura, en octubre fueron 259 millones. Este año, 186 millones. La celulosa, prácticamente lo mismo que el año pasado.、Y、en los lácteos, tenemos un crecimiento del 16%, como vamos a ver. Vinculado al destino, que en este caso fue、eh, Brasil. Y a propósito, el principal destino de las exportaciones por segundo mes consecutivo pasó a ser Brasil. Antes y durante muchos meses y años había sido China. el,、eh, el 46, eh, perdón, 46, 176 millones de dólares fueron a,、eh, a Brasil,、eh, el destino. Y acá tenemos fundamentalmente los cuatro principales rubros que se exportan a Brasil: Fueron lácteos y derivados, uno de los primeros tres en el en nivel de exportaciones, vehículos, plásticos y Malta. Malta es el único destino que tiene Brasil.、Eh, y los otros van a ver, vamos a ver que también están compartidos con Argentina: lo que es vehículos y plásticos y de, de la industria plástica. En segundo lugar, estuvo China: 138 millones, una caída bastante fuerte con respecto al año pasado. El mismo mes del año pasado, la carne ocupó prácticamente todas las exportaciones a China, al 85%. Luego aparece Europa, Estados Unidos y finalmente Argentina en el quinto puesto de los destinos de exportación. Los destinos de a r g e n t i n a fueron 42 millones de dólares. A diferencia del mes anterior, no hubo exportaciones de soja. Eh, que habíamos dicho era algo un poco extraño. Un gran productor de soja como Argentina importaba de Uruguay. Bueno, en este mes de octubre no hubo i e r n exportaciones de soja a Brasil, apenas bajaron un poquito contra octubre del año pasado. Esto de la mano de lo que hablábamos hace relativamente poco, de que las distintas medidas que ha tomado Argentina no impactan fuertemente. Sobre las exportaciones uruguayas a ese destino. Y el motivo lo vemos también por lo que hablamos en su momento. Los principales rubros de exportación son vehículos, autopartes, pinturas, plásticos. Son todos rubros que para Argentina no son complicados en cuanto a la importación y por consiguiente no ponen restricciones、eh, a la importación. Por ejemplo, el tema autopartes, lo, a, lo volvemos a decir, es indispensable para que. Argentina puede hacer el armado propio de vehículos en la zona de Córdoba. La, este, la industria automovilística argentina es muy importante, de manera tal que el propio gobierno no impide la importación de estos productos que、eh, son destinados a la industria nacional, o sea, a la producción nacional. De manera que, en síntesis, tenemos que no ha habido grandes cambios con respecto al año pasado, hay sí una desaceleración. Y hay una reestructura importante en cuanto a los destinos. El hecho de que Brasil p a s a a ser el principal socio comercial desplazando a China、eh, va de la mano de dos cosas. En primer lugar, bueno, que pasamos otra vez a trabajar fuertemente con el Mercosur, algo que hacía tiempo habíamos abandonado, habíamos buscado otros destinos. Y en segundo lugar, que China está teniendo algún problema. Eh, económico y eso se está traduciendo en las importaciones de nuestro país. Y si hablamos de qué tan competitivos hemos estado, bueno, el Banco Central publicó en estos últimos días、eh, cuánta competitividad hemos ganado o perdido con respecto a los distintos destinos. Y bueno, y curiosamente, con uno de los que más hemos perdido competitividad es con Brasil, al que le estamos exportando <ríe> más en este momento. De hecho, la competitividad de Uruguay con Brasil. Eh, ha venido cayendo en los últimos meses y recién habría que remontarse al año 2020, concretamente en octubre del 2020, para、eh, encontrar un nivel de encarecimiento de Uruguay tan importante como el que tenemos ahora. Y en nivel general, si uno mira, con la mayoría de los países hemos, hemos perdido competitividad. Con Europa estamos llegando a niveles recién del 2016, con China、eh, a enero del 2017, ya hablamos este, de Brasil, en la rentabilidad de, de las exportaciones de nuestro país. Eh, han perdido,、eh, mejor dicho, la, las empresas han perdido rentabilidad fruto de la caída de la competitividad con, esos, este, con los distintos destinos. Son raras las excepciones son, excepciones, son raras las situaciones en las cuales esto no haya ocurrido.、Eh, y eso se debe fundamentalmente a que en Uruguay el dólar está más barato hoy de lo que estaba a principios de años. Y en la mayoría de los países el dólar ha subido y, en definitiva,. Eso repercute en la competitividad de nuestros exportadores. Así que un poco es la síntesis del de comercio internacional de nuestro país del último mes y veremos cuáles son las perspectivas. Daría la impresión de que la tendencia es bastante clara. Va a haber crecimiento este año, pero el mismo se está desacelerando, Jorge. Bueno, no puedo despedirme de ti sin pedirte una, una reflexión sobre. Eh, el resultado de la elección de Brasil y desde tu punto de vista, ¿qué podemos esperar para adelante? Porque recién hablaste ahí de temas、sí. vinculados a Uruguay, Argentina, a China, y、sí. eh, dentro de las tantas cosas que se han sabido en las últimas horas, parece que como que Lula estaría dispuesto a, a de alguna forma participar, incidiendo de alguna manera para que se viabilice el acuerdo comercial de Uruguay con China. Sí, ver para creer, Jorge, porque Brasil tiene, más allá del candidato presidente o el ganador a la presidencia que haya habido, Brasil siempre tiene una dualidad en la forma en que maneja la diplomacia. La diplomacia brasileña siempre la maneja esta Maratí, que es independiente, aunque parezca raro esto. Brasil es un país muy raro para nosotros.、Eh, la vez pasada hablábamos del sistema político brasileño, que es extraño, sí, bueno. Eh, también el sistema、eh, ejecutivo, cómo funciona, es extraño. La, la política comercial e internacional de Brasil la lleva siempre Itamaraty, la Cancillería de Brasil. El presidente influye, nadie puede decir que no. ¿Eh? Hay este, improntas、eh, que son improntas y diferentes entre cada uno. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo he transmitido aquí en alguna oportunidad. Cuando Bolsonaro recién había asumido y Macri era el presidente argentino, Mauricio Macri, en una reunión en Argentina manifestaron que habían empezado a hablar de una moneda única del Mercosur y, y lo dijeron públicamente y que era cuestión de meses de, impl de implementar esta medida. Al otro día, la Cancillería de Brasil salió a decir que no solo no había nada conversado, sino que ni siquiera estaba en la agenda de Brasil. Yo digo, al día de hoy, cuatro años hace ya de esto, ¿quién tenía razón, el presidente de Brasil o la Cancillería? Al día de hoy, ni siquiera han empezado las negociaciones, como bien decía la Cancillería. Así que ver para creer, Jorge, vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro. que Me parece que tanto Itamaraty como el actual presidente, el presidente electo Lula da Silva, lo que me parece que va a ser muy difícil que firmen es el acuerdo con Europa, porque no les encaja en la política industrial que quiere celebrar este Brasil. Y te adelantaré que si es ese es el razonamiento con Europa, el mismo lo van a tener con China, porque la industria china compite directamente con la industria brasileña y no veo. Que e、eh, s t é d i s p u e s t o a perforar el Mercosur y permitir que productos chinos compitan con la industria de Brasil. Veremos qué pasa, pero yo lo tomaría con muchas pinzas todas las declaraciones que se están haciendo hasta este momento. Más allá de lo económico, no va a ser un gobierno fácil para Lula. No, no va a ser un gobierno fácil políticamente. Ellos tienen este, un sistema político muy distinto al nuestro. El gobierno no tiene mayoría, pero hay una serie de partidos políticos, ellos le llaman el centrado. Todo lo que termina en AO en Brasil, l es q u e quiere decir que es muy grande? Bueno, el centrado es un grupo de partidos políticos muy diversos, con muchos intereses diferentes, que terminan siendo los que definen todo. Si el presidente, yo creo que lo es, es hábil manejando ese, ese grupo político. Las cosas podrían ser más sencillas de lo que parecen ser. Y yo creo que si hay algo que Lula d a s i l v a ha demostrado en su historia y su carrera, es que es un hábil negociador y muy inteligente. A tal punto que hace un año, alguien lo dijo hace poco, no sé si no fue Mujica, hace un año recordemos que estaba totalmente enterrado en vida, como dijo él, en la cárcel. Y hoy lo tenemos en la presidencia. Así que yo creo que. Cuando d e s p l e g u e su habilidad negociadora, yo creo que va a tener este,、eh, bastante apoyo, más del que tiene hoy en día, a nivel del Parlamento, que es donde tiene debilidad. Nos recontramos la semana que viene. Gracias, Mauro. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.